Cuentos de hadas Españolas La princesa mariposa Érase una vez vivía una bella princesa Con una piel tan pura como su alma Con unos ojos tan fascinantes en los que te podías perder Era famosa en todos los reinos vecinos No solo por su belleza, sino también por su ingenio e inteligencia Muchos príncipes querían convertirse en su caballero de brillante armadura, pero fracasó. Un hombre, poseedor de una magia que podía incluso secar los océanos, se enamoró de esta princesa. El mago viajó al castillo para pedir la mano de Esquila para casarse. Bella princesa, he venido hasta aquí para pedirte tu mano. Pero la princesa lo rechazó. Usted no vale la pena Este comentario enfadó al mago La amaba demasiado como para dejarla ir Así que la transformó en una mariposa Desaparecieron en el aire antes de que alguien se diera cuenta de lo que pasó Él le prometió que le devolverá su vida si ella se casaba con él Pero aún así, Esquila rechazó Bella princesa, ¿por qué sigues rechazándome? Tú no vales la pena. Que no valgo la pena, pero eres una mariposa. Ámame y te haré de nuevo humana. ¡Nunca! Pero una noche, ella tuvo la posibilidad de escapar. Y lo hizo. Pero, ¿quién necesitará la princesa para que acepte? ¡Se ha escapado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cansada es volar! ¡Chu! ¡Vete! ¡Au! Por un momento, la princesa olvidó que era una mariposa Pero la princesa testaruda se secó las lágrimas y continuó adelante ¡No, oh, no! ¿Qué es esto? ¿Quién es mi nuevo visitante? Yo soy la princesa ¡Qué mariposa tan bonita! ¿Por qué tienes retratos míos en la pared? El pintor no escucha sus súplicas Para la voz de la princesa es tan minúscula que ni siquiera un mosquito podría escucharla ¿Estás admirando mis pinturas de la princesa? Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Su rostro atormenta mis sueños. Por eso la pinto. Pero yo soy la princesa. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame irme! No te preocupes. Ya tengo una nueva amiga mariposa. El pintor atrapa a la princesa sin saber que es la princesa que tanto admira. Dos días después, una vez que su ala se había recuperado, el pintor la liberó en la naturaleza. La princesa volaba y volaba sin saber dónde iba. ¡Oh, oh Dios mío! ¿Dónde estoy yendo? Entonces se encuentra una cascada. Le recuerda a la cascada que solía ir cada luna llena y la que cantaba hasta que su corazón se contentara. Lentamente comenzó a llorar y tararear una triste melodía Poco sabía ella que la cascada era el hogar de una diosa Tienes una voz exquisita, pequeña mariposa Soy una princesa Te oí tararear desde dentro de mi hogar Tarareando, pensé que estabas cantando La princesa todavía no comprende que el mundo no pueda escuchar su verdadera voz Los simples mortales no pueden escucharte Te voy a conceder el poder de la voz Entonces se oye la verdadera voz de la princesa La princesa mariposa mm. se pone a cantar a su gusto Esto impresionó tanto a la diosa que le concedió a Asquila un solo deseo oh. Muchas gracias, diosa. Ella le cuenta a la diosa su historia y dice que su deseo es que le dé su forma humana nuevamente. No puedo hacer tal cosa porque el hechizo es demasiado poderoso para ser revertido permanentemente. ¿Qué quieres decir con permanentemente? Puedo otorgarte tu forma humana, pero solo por dos minutos. ¡Ah! ¡Oh! Gracias, gracias La única manera de realmente romper el hechizo Es matar al que te lo puso Ese mago viejo y miserable me hizo esto Si puedes vencer a este mago Volverás de nuevo a ser humana Le dijeron a la princesa que dos minutos vendrán En un momento de gran necesidad Luego, una vez que hayan pasado los dos minutos Volverás a ser una mariposa para siempre Si no puedes matar al mago Sí, diosa, sé lo que tengo que hacer Ah, mi pequeña amiga mariposa ha regresado Debes ayudarme, por favor, ayúdame Pero puedes hablar ¿Qué necesitas? Yo soy la princesa Skyla Necesito tu ayuda para volver a ser humana No entiendo. ¿Cómo puedes ser la princesa, el objeto de mi amor y afecto de estos años, si solo eres una mariposa? Un mago malvado que estaba enamorado de mí me cambió a este aspecto y me capturó. Conseguí por poco escapar de su miserable águila. Tratando de escapar, acabé aquí. El pintor se encontraba en un dilema. ¿Sería realmente esta mariposa que hablaba la princesa Esquila? Tendrás que demostrarme que eras la princesa. ¡Qué disparate! Entonces, ¿se supone que debo creer a cada mariposa parlante que vaga por mi casa? Él tenía razón. Muy bien. Pregúnteme algo que solo la verdadera princesa sabría. Hmm. ¿Qué te regaló tu padre en tu sexto cumpleaños? Eso es muy fácil. Un pony muy chulo. Lo cabalgo hasta el día de hoy, o más bien lo hacía cuando era humana ¡Correcto! ¡Oh! Realmente eres la princesa Estoy muy contento de tenerte en mi casa ¡Sí, sí! Tenemos que darnos prisa, ¡el mago! Claro que sí, mi princesa ¿Pero qué estás haciendo? ¡Debemos irnos ya! ¿Debo enfrentarme a un mago con mis propias manos, señora? Tengo armas y armaduras aquí, en alguna parte. No era el guerrero más feroz. Sin embargo, cuando se detuvo frente a la princesa, listo para dar su vida por ella, algo se movió profundamente en su interior. ¿Cuánto tiempo me has estado pintando? Desde el día que naciste, vi que eras digna de pintar. No sabía que te convertirías de esta manera. La princesa entonces se dio cuenta de que este pintor es quien había estado buscando durante toda su vida. ¿No deberíamos irnos, señora? Oh, sí, debemos apresurarnos para llegar al castillo del mago. Yo guiaré hasta allí. Ellos viajaron al oscuro y sombrío castillo del mago. Su habitación está aquí abajo. Si él está durmiendo, quizás podamos matarlo antes de que despierte. Ojalá no soy un gran caballero. ¿Quién anda ahí? Oh, Dios mío, ¿quién se atreve a entrar en mi casa? Es la princesa Skyla y su valiente guerrero. Este tonto se supone que es mi oponente. ¡No! ¡Mi princesa! Te hiciste humana para salvarme. Tú eres mi caballero, mi verdadero príncipe. Al verla al borde de la muerte, el mago cambió de parecer. Me da igual que sienta lo mismo o no. La quiero demasiado como para dejarla morir. ¡Se ha ido! ¡Vuelvo a ser humana! «Vayamos a casa, mi princesa». Ellos robaron un caballo del establo del mago y comenzaron la caminata de regreso a casa para comenzar su nueva vida juntos. Y fueron felices para siempre.